emplumados que vuelan en los cielos vivieron en el pasado y quizás sigan existiendo hoy son parte de esos extraños seres que hoy se ocupa de estudiar la criptozoología a nuestros desconocidos que hoy llegan al programa sobre ellos les preguntamos a nuestros invitados entrar en tema quizá hablando de esos monstruos animales teóricamente desaparecidos pero que existen aunque quizá haya que hacer una creación quería hacer una aclaración si, sí, sí. estamos comentando que decíamos que es un arma de la ciencia y entre ellas pues sería una rama de la zoología como tal cuando hablemos la de los, es los animales idea. exactamente de la criptología o una rama de la paleontología cuando hablemos de los hombres bestias de los hombres monos o de los hombres peludos con distintos nombres se les denomina el famoso abominable hombre de las nieves o yeti uh -huh. entonces son pequeñas ramas dentro de disciplinas científicas que, que abar pues ...desde la zoología, la paleontología... ...y casi casi hasta la... ...bueno pues la arqueología en algunos casos... ...porque se está, se está hablando... De, casi de fósiles encontrados en ciertas ruinas donde bueno, tenían incluso vinculación con civilizaciones desaparecidas ¿no? entonces eh, es lo curioso y casi lo apasionante de la criptodología que es una rama nueva que todavía incluso está por desarrollar y posiblemente con el tiempo hay alguna cátedra sobre esto pero que abarca distintas disciplinas, di, eh, distintas disciplinas dentro de, del orbe científico ¿no? uh -huh. entonces lo apasionante es que al final todas ellas se van interconectando con un denominador común que son especies animales, sean antropomorfas o sean meramente zoológicas, que, eh, que están para decir que pululando por ciertos lugares desconocidos de nuestro planeta, por supuesto no en Europa, que es el continente más conocido y donde por desgracia este tipo de misterios pues han desaparecido ya, pero sí en el resto de los continentes. ¿no? Entonces eso es lo, lo apasionante a de la criptodología, ahondar todavía en esos enclaves que... ...en algunos casos son vírgenes... ...por lo menos para la ciencia oficial... ...no para los nativos o e indígenas de sus lugares. Uh -huh. mm, claro, de hecho como la criptozoología... O, o, la, ...o la rama de la paleontología... ...que en este caso es lo que me voy a referir... ...un ejemplo, que estudia la búsqueda... ...de posibles homínidos no extinguidos... ...es una de las pequeñas mm, variantes... Uh -huh. mm, ...tiene el problema... ...de que al no existir como una, como una rama... De, ...de la ciencia independiente... ...sino que reúne grupos o elementos... ...o personas de muy variado origen... ...es difícil a veces aunar esfuerzos... ...en una misma dirección... Voy un ejemplo que es muy conocido porque todavía sigue vigente. El año 1974, la Academia de Ciencias de la URSS, de la Antigua Unión Soviética, nombró al doctor Boris Prozhnev para dirigir una serie de equipos de investigación que realizase un análisis de todas las huellas o posibles... Huellas no solo me refiero a huellas de pisadas, sino que quiere decir cualquier tipo de encuentro, eh, em, archivo, dato, eh, fotografía, o cualquier cosa que pudiera ser válido para localizar a los almas rusos. Los almas son los yetis de, de la URSS. Bueno, esta... Este, este pequeño grupo trabajó de una manera bastante inconexa porque recibía dinero por bastantes fuentes, no estaba muy organizado, pero hizo una, un trabajo serio y constante durante años hasta el punto que incluso después de distinguirse de la URSS... La, el grupo de trabajo pasó a formar parte de una academia universitaria dentro de lo que hoy es la República Federativa Rusa y sigue trabajando es más incluso en los años 90 ha mandado más de 6 expediciones en búsqueda de posibles homínidos porque las huellas o los rastros son abrumadores <risa> si os parece nos fijamos primero en animales como decía esa introducción en serpientes emplumadas pájaros extraños super grandes que parece que andas aparecido pero a lo mejor hay por ahí huellas y una primera pregunta que os hago antes de entrar en eso de los animales parece mentira que casi llegando al año 2000 con esos satélites que machacan el planeta milímetro a milímetro, que casi conocemos absolutamente toda la superficie terrestre, hay algo todavía por descubrir, no conocido. Hasta, fíjate, si hay algo por descubrir, que, que bueno, ya sabes que todos los días están desapareciendo miles de especies, Bien, pero también se están descubriendo, no miles, pero sí algunas especies. Casi siempre se está hablando de, de insectos, ¿no? Pero hace muy poco, y cuando hablo de hace muy poco, es el año pasado, en las selvas de Vietnam se ha descubierto un antílope nuevo estamos hablando ya de, de un ser de dos metros de diámetro, en fin en una altura considerable donde es muy difícil que pase desapercibido, es verdad que lo haya conocido por los indígenas, pero hasta hace muy pocos meses nos han hecho las primeras fotografías era un animal que ya no es que se considera extinguido es que se pensaba que no existía uh -huh. hay, hay otro caso que es muy conocido y que sin embargo, pese a que se tienen restos del animal no se ha conseguido capturar ninguno no solamente vivo, sino ni siquiera verle en movimiento en su avión natural pese al tamaño inmenso que debe tener que es el caso de los calamares gigantes que en profundidades de 1.000, 1.200 metros todos los restos que se conocen han sido bien capturados por pescadores en redes, ya en, en estado de semidescomposición al cabo de unas pocas horas o bien dentro de los estómagos de cachalotes a los que habían en ocasiones medio despedazado con sus ventosas, y que en uno de los casos eh, cogido en las proximidades de las Islas Cook tenía un tentáculo de 42 metros de largo Tiene expresamente poco tamaño. ¿Cómo sería ese bicho, no? Pues calcularon el tamaño basándose en en la longitud en el diámetro de las ventosas de, de parte del, del tentáculo sí. capturado y el animal debía tener cerca de 53 metros de longitud. 53 metros, casi nada. Si os parece, nos vamos a esos fósiles vivientes que estén por ahí. ¿Empezamos por la Tierra, quizá? Uh -huh. ¿Pondre sí. queráis? Sí. ¿Qué fósiles hay en tierra vivientes que uh -huh. estén todavía? ¿Qué fósiles vivientes? Pasado? nos estamos refiriendo pues, a estos animales prehistóricos que se suponen que han desaparecido y cuando hablamos de prehistórico se pues, está hablando por ejemplo de los eh, perrodáctilos como animales aéreos que eran aquellos bicharracos que sobrevolaban pues, los cielos de la, de, la, de la época mesozoica que se supone que desaparecieron pero que, curiosamente hay testimonios actuales de gente, de testigos que dicen ver mm, aves similares de, este, de esta envergadura, negros y con esa cabeza puntiaguda que tenían los perrodáctilos Cuando hablamos de los terrestres, pues nos tenemos que refirir a los plesiosaurios. Pero a mí visto esa serie de pterodáctilos. Entre Ahí, ellos, ah, espérate. ¿tú? Pues, ¿tú? <coughs> ¿tú? ¿tú? Decir, es se barzana. puede citar bastantes lugares, pero es que en Barcelona, hace tres años, me parece, <coughs> hubo casi una oleada, ya no tanto como de pterodáctilos, sino de aves extrañísima, una especie de cuervos gigantescos, negros, que, que bueno, los vieron centenares de personas. Y, de hecho, hubo unas emisoras de radio... En Barcelona, en aquel año, donde bueno, estuvieron comentando siempre este tipo de, de avistamientos, ¿no? Y una de esas descripciones se, se asimilaba bastante a una especie de perodáctilo, por lo menos lo que eran envergadura, y en la extensión de sus alas, a que eran como un murciélago gigantesco, ¿no? ¿Cuántos metros más o menos de...? Unos pues tres metros y medio más grandes que un albatros, las versiones más pequeñas y unos siete, ocho en algunas ocasiones. No, no, no, no, siete, ocho ocho envergadura. Ocho. Un albatros austral tiene unos cuatro metros de envergadura en los casos más grandes que se ha encontrado. Es el mayor ave viva en el planeta Tierra. Y en los casos de las observaciones más próximas se hablaba de longitudes superiores. De hecho, los predáctilos es un nombre que estamos utilizando de manera genérica. Es decir, se es que conocen muchísimos casos de reptiles voladores. Reptiles, vamos a llamar reptiles. Es decir, de dinosaurios voladores con todas sus variedades y los tamaños variaban mucho desde tamaños realmente pequeños hasta tamaños gigantescos. Claro, ¿no? cuando estamos hablando del caso de Barcelona no quiere decir que fuera un Es un término un poco genérico para hablar de animales que son imposibles, eh, técnicamente y científicamente son imposibles de que existan, pero que realmente la gente los ve, ¿no? Y no se pueden clasificar en ninguna de las categorías dentro de, de la zoología actual y entonces, bueno, pues... Eh, la, los científicos tienden a, a utilizar este tipo de nombres que ya se sí han conocido como animales desaparecidos que serían los peroráctilos siempre hablando de estos fósiles vivientes pero aéreos a diferencia por ejemplo de los plesiosaurios que serían pues, los terrestres incluso yeah. los que habitan el lagos pues, disculpe un segundito es eh, antes de que eh, es difícil pensar que en Barcelona aquí en nuestra tierra hayan podido ver un animal de esos no, no ha podido ser, no sé, como otras muchas veces imaginación, algún tipo de historia Sí, claro, siempre Porque, si, si, si fuera cierto, ¿dónde se esconden? ¿En qué lugar están? Ahí está el problema, si es efectivamente ese, es el, el gran... Yanida, ¿donde ese es el gran el gran problema de las apariciones de Barcelona que entran dentro de los llamados casi hasta mitos urbanos, que es un fenómeno sociológico muy distinto a, a refiero, sí, lo explicar Bueno, ha una anécdota para, para contar como la gente incluso puede llegar a interpretar determinado tipo de, de visiones mmm, que se pueden dar en un momento lugar concreto, y que de repente luego han es decir, nadie habla ahora mismo de proyectos en Barcelona, pero sí fue muy frecuente durante unas semanas, uh -huh. los, a principios de los 90. Nosotros recogimos ¿no? la información, recuerdo. Sí, sí, sí, sí, fue muy llamativa eso es un dato que te hemos puesto en el caso de, de Barcelona pero claro si mencionamos lugares de África o de Cianía y tal pues bueno más o menos ¿eh? casi hasta es más creíble no entre comillas pero en Barcelona eh, sí que es increíble nunca mejor dicho claro aquí se podían postular distintas hipótesis descartando eh, que por supuesto sea imaginación o que se lo esté inventando pues los cientos detectivos que lo vieron entonces partimos de la base que cuando alguien dice que ve algo es porque lo ve mm -hmm. normalmente o bien lo ve él o su familia o un grupo muy reducido pero están viendo algo no entonces ahí un poco entraría casi una de las teorías más vanguardistas y que se también que estamos hablando de ciencia pues es de la ciencia casi más, más moderna se estamos hablando de áreas de incursión que en momentos dados en una época determinada y en una zona muy concreta pues hay eh, una, una profusión de, de fenómenos paranormales de todo tipo además. de todo tipo que en otras épocas a lo mejor pueden pasar dos o tres siglos y no se vuelve a producir nada en ese lugar pero hay un momento dado por determinadas circunstancias de, de distinto tipo que ya sería incluso muy largo de debatir que se producen este tipo de, de fenómenos por ejemplo cuando Cuando Charles Ford hizo aquella recopilación de hechos inexplicables, que después empezaron a llamar hechos fortianos, pues él reconocía esta posibilidad, es decir, veía, porque era un buscador de hechos insólitos, y dentro de todos los hechos insólitos, pues el tema de la criptología le apasionaba y, y recopiló cientos de datos, pues vio que en determinadas zonas se veían más, y sobre todo cuando estaba en la zona de Norteamérica, se veían muchos más que en otras partes donde aparentemente se daban las mismas características físicas o geográficas y sin embargo ahí no se daban ni en otra zona así y él llegó a postular, pero muy tímidamente porque todavía no estaba muy en boga este tipo de teorías que posiblemente hubiera ya áreas de incursión en ciertos momentos para de que este tipo de entidades eh, entre sobrenaturales entre reales, entre, en fin, amorfas pues se presentaban Pero criaturas de todo tipo, desde animales, casi como fósiles vivientes, hasta, bueno, pues, entidades del astral, entidades angélicas, nomos duendes y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces sería una posibilidad. si sí, lo que pasa es que nos alejaríamos mucho del y tema de hoy y ya tocaremos esto en otro caso. <risa> Hablábamos de seres eh, fósiles vivientes eh, aéreos, como el terroráctilo, ¿alguno más ahí que huele? Pues yo creo que esto sería un poco el nombre genérico, genérico. para todos. Uh -huh. decir, pues después ya cada uno se les puede poner el nombrecito que queramos, porque estamos hablando de seres que aparentemente no tienen por qué existir, pues cada uno le puede denominar como quiera. Esto son como las estrellas, ¿no? En el momento que alguien ve una estrella nueva o ve un cometa nuevo, pues se le acaba denominando como, como quiere o normalmente utilizando el apellido del, del descubridor, ¿no? Entonces aquí es, yo creo que es inútil empezar a dar nombres porque cada, en cada zona tiene sus nombres sí. y de hecho cuando hablemos, por ejemplo, de los de los plesiosaurios, o de este tipo de dinosaurios ya terrestres, o de las aguas eh, dulces, pues ya verás que hay cantidad de nombres que se les da según las zonas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, las otras categorías que posiblemente sean las que nuestros oyentes pues, más conozcan puede ser el caso clásico ya y muy celebérrimo del monstruo del lagonés, que eso son ya la momento, figura ¿no? sí. muy clásica ¿no? De, de, bueno, pues del saurio con un cuello extremadamente alargado, con cabeza pequeña, con una incluso provisto con un par de aletas, con cola también gigantesca que normalmente pues eh, puede habitar tanto en tierra como en agua, en este caso en lagos ¿no? que sería el caso del lagonés, y a partir de ahí se ha, se ha acordado llamarlos genéricamente como plesiosaurios, realmente cuando hablamos de esto, estamos hablando de animales, que se supone que desaparecieron hace 60 millones de años, mm. pero es claro, para que alguien de esta, de esta especie animal haya sobrevivido pues ha tenido que pasar las de Caín y mil de una mil de una peripecia para que haya algún eso, superviviente de toda esta, esta familia ¿no? de fósiles vivientes, pero bueno, de hecho si nos atenemos a las pruebas, pues eh, hay que empezar a considerar seriamente que si no en el lago Ness, por lo menos en los 40 o 50 lagos donde se supone que hay un monstruo de estas características a lo largo de todo el mundo, entre ellos la mayoría están en África y en, incluso en Norteamérica, pues se hay que plantearse la posibilidad de que posiblemente pues, algún plesiosaurio se haya escapado dentro de, de esta extinción que, que se supone que ocurrió hace 60 millones de años pues eh, gracias a aquel meteorito que según también la, la, la última teoría en astrofísica pues parece que ya se reconoce ¿no? que cayó y que devastó bueno pues parte, casi un tercio de la, de la corteza terrestre y que bueno pues por el, la cantidad de polvo que mm. se generó y el iridio eh, también irradiado pues bueno se cargaron prácticamente toda la Toda la vegetación, y como estaba hablando de dinosaurios, eh, esencialmente herbívoros, pues fueron desapareciendo uno por uno, no porque murieran aplastados, ¿no? Entonces, ahí se plantea ya la inigima. ¿ha, ¿Ha quedado algún superviviente de eso Es que es muy curioso porque, aunque el, el caso más conocido es el, el del mustro de Lagones, lo... de todos... Cualquier científico que quisiera analizar la posible subsistencia actualmente de, de dinosaurios... ...pensaría ya al principio que es una locura. Por las, las, las, las razones por las cuales es una locura son tan obvias que no hace falta ni siquiera detenernos en ellas. Sin embargo, de todos los elementos de posibles... ...bueno, de todos los posibles fósiles vivientes que podrían ser localizados ahora mismo en el mundo... ...y que de hecho se intentan localizar, los que tienen más claras pruebas de su existencia es el caso de los posibles plesiosaurios sobre todo en dos zonas muy claras del mundo los lagos centrales de la región fronteriza entre Zaire, Camerún, Uganda y Kenia y en parte de Tanzania si lo que es el, la selva ecuatorial de África Central donde desde, desde principios de siglo luego nos detendremos quizás en ello con más detalle hay unas evidencias pues constantes, insistentes y en algunas ocasiones como espero que les parezca a los oyentes muy sorprendentes de la posible existencia y supervivencia de pequeños grupos de plesiosaurios, hablo de grupos completos y la otra zona que es un zona muy desconocida pero donde en cambio existen los testimonios que ahora mismo un científico diría que son los de más valor, dado que fueron dados por científicos enviados expresamente a su búsqueda y de los cuales tengo aquí, aparte de un dibujo realizado por uno de ellos que se publicó en el diario Prat de 1966, y que son una serie de lagos siberianos, en concreto dos lagos situados a unos 150 kilómetros al sur del círculo polar ártico, donde se hizo una, una, unos serios intentos de búsqueda por parte de las autoridades soviéticas en los años 70 y que dieron resultados muy sorprendentes porque hubo pruebas, llegaron a verlos. Mm -hmm entonces llegaron a verlos al ser científicos de la Academia de Ciencias de la URSS que era una, cosa muy, una, una institución ciertamente muy respetable son ahora mismo los testimonios más valiosos conocidos y aunque las búsquedas soviéticas bueno, actualmente rusas han continuado pues debido a los problemas económicos que supone el llevar una expedición en una zona del tamaño de Europa Occidental entera en la que viven 10.000 habitantes para que alguien se dé una idea de lo que es eso la verdad es que el, el resultado es problemático es decir, puede haber satélites y todo lo demás pero buscar en una selva en una selva de una taiga completa de árboles, tu vida <risa> con árboles de, de 40 metros de altura que tiene el tamaño Europa Occidental entera pues la es que es un poco difícil uh -huh. hemos hablado hasta ahora de fósiles vivientes en, <coughs> en el aire, en el mar, en tierra habría algunos? sí claro eh, y aquí ya nos tenemos que ir a África en África lo que es que estamos hablando de este tipo de fósiles vivientes que combinan tanto lo que es la tierra como los lagos o los ríos uh -huh. pero siempre de, de agua dulce, no como tal, para distinguirlos siendo los kraken o monstruos marinos, o calamares, o culpos gigantes, que eso sea son más de, pues, de agua salada, de, de mares y de océanos, ¿no? Entonces, eh, en África, la verdad es que la, la cantidad abrumadora de datos que aparece sobre los presos aureos, lo, nos hace pensar que, que posiblemente, o sea el mismo ser que se va pasando de país en país y va recibiendo distintos nombres, o pues realmente aquello está plagado como para hacer ya una expedición mañana mismo, ir por allí y empezar a, a fotografiar este tipo de seres, de, de monstruos. La evidencia no es tan clara, porque de hecho se han patrocinado han asesinado bastantes expediciones y los resultados han sido muy pobres hasta tal punto que incluso pues han arriesgado y han perdido la vida más de un explorador porque claro tiene que meter por lugares determinados y no no nunca son muertos por este tipo de seres monstruosos sino sencillamente por la cantidad de, de tribus eh, indígenas que por ahí muchas de ellas caníbales que se cargan a los exploradores y les venden muy bien y, y posiblemente hasta se le encarguen de fomentar el mito para que vayan más exploradores y vayan aumentando sus despensas Jesús pues, Jesús está hablando de principios de siglo donde la zona de la África Central Ecuatorial es una zona que ni estaba cartografiada de hecho los, los, los primeros encuentros que se ...que se producen entre y personas... ...vamos a llamar, es una barbaridad, civilizadas... ...es precisamente en cuatro expediciones alemanas... ...que se desarrollan entre 1910 y 1913... ...que estaban haciendo mediciones cartográficas y topográficas... ...en la zona del Camerún oriental... ...y que empezaron a tener tantos datos de contacto con tribus que hablaban de una serie de seres que ellos llamaban Moquelebequembe y bueno, muchísimos nombres más que de hecho eran, pues una descripción equivalía a completamente un plesosaurio luego con más detalle contaré algún, algún registro hecho por las exposiciones que los buscaron pero que el problema que tenía es que saber trataba del, del, mismo, del mismo ambiente es decir, eran zonas de tribus que entonces eran caníbales extensiones de, de terreno volcánico gigantesco, de hecho es donde se desarrolló la novela Congo de Michael Cripton y además con un gravísimo problema, zonas, algunas contienen enfermedades endémicas dengue, mm -hmm. pa, eh, todo tipo de fiebres, y que nadie lo olvide es decir, ahí nacen los virus de tipo ebola no son verdad, regiones es muy es recomendables para adentrarse con y de pasear hecho, el mokele que el que ha mencionado Carlos que es casi un poco el prototipo ¿no? de, del dinosaurio eh, este terrestre, en fin, eh, más conocido como pelisosaurio, por esto del, del cuello alargado pues él ha descrito precisamente como, como un ser ...a mitad de camino entre un dragón y un elefante... Son unas cosas rarísimas, por un lado, porque la trompa, que algunos le atribuyen al elefante como tal, piensan que no es la trompa, sino que es el cuello, porque siempre se le ve de forma fragmentaria y, por supuesto, siempre entre, entre las sombras de, de la selva, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lógicamente, el mito se empieza a especular. Es eh, posiblemente un animal extraño, no catálogo por la ciencia, que la imaginación se empieza a disparar y, por eso, mmm, distintos pueblos, distintas distintas naciones de África le van llamando de distintas maneras, pero sospechamos que es el mismo, ¿no? Entonces, en el caso de, de África Ecuatorial Occidental, se llama Moquelebembe, pero en otros lugares como Zimbabue, por ejemplo, se le llama el Sinpecue o en Zaire y Zambia se le llama el, el Mueru en fin, tienen unos nombres tamariopintos pero con unas descripciones tan parecidas exceptuando eh, las imaginaciones libres que les empiezan a, a, a pensar que son seres híbridos empiezan a decir que si tiene cabeza de elefante y si tiene patas de hipopótamo que si tal esas esas cosas posiblemente que ocurre también en Europa son las malformaciones de un hecho real no que a partir de mm. ahí empieza el mito y la leyenda es curioso porque ¿por o sea, si no sigo luego bueno si vamos a hablarlo del Yeti pues muy brevemente porque este es un caso muy interesante porque es que casi sí seguro que de existir las expediciones alemanas de príncipe del siglo le hubieran encontrado el problema el problema porque además las descripciones una vez que los europeos entraron en acción en la zona oriental del Camerún y en, la, en toda la meseta bueno que es una gigantesca una gigantesca zona de montañas volcánicas de África Central es que empezaron a dar datos ya tan reales que empezaba a haber descripciones muy claras de lo que estaban viendo, es decir, hasta tal punto que de hecho entre 1910 y 12 los alemanes no tenían ninguna duda de que lo que estaban buscando era un plesiosaurio o un brontosaurio o algún animal semejante mm. en 1910 un cazador americano que se llamaba Edgar Vitcher Bronson recogió los testimonios de un teniente que llama Paul Gratz que era el, el comandante entonces de la región occidental del Camerún y que además era un gran explorador fue la primera persona que hizo, hizo un, un viaje desde el Índico hasta la jungla ecuatorial atravesando toda África Este Oeste a través de la en aventañosa ...y que a su vez se lo retalató a un cazador... ...un cazador que se llama Carl Hagenbeck... ...que era un gran experto en la zona central de África... ...que estaba convencido... ...porque conocía lagos en los que había ausencia completa... ...de hipopótamos y de cocodrilos... ...donde sospechaban que se ocultaban familias completas... ...estoy hablando de un territorio aproximadamente... ...de la distancia de Madrid a París... ...pero vamos, que se podía rastrear con cierta facilidad... ...y de hecho lo hicieron... Las ...mandaron dos expediciones muy serias... ...una de las cuales tuvo cuatro encuentros con, con el animal... ...al cual se describió... ...se hicieron fotografías, hay una colección completa que se conserva y además dibujos muy detallados y simplemente hubo un problema efectivamente Hagenbeb hizo una, una expedición final en 1914 para intentar localizar al, al Mokele Bembe el único problema es que al que le localizó un él porque empezó la guerra entre Inglaterra y Alemania es mm. una patrulla inglesa hizo prisionero <risa> por estar medallando en una zona que no debía entonces el problema es que Eso suspendió para siempre todas las investigaciones alemanas. En 1920 se hizo una exposición gigantesca en el Cabo de todo el material que habían capturado los británicos a los alemanes y que muchos alemanes privadamente habían ofrecido voluntariamente. Pero sin embargo, de una manera curiosísima, a nadie le interesó el sin pena ni gloria. Decir, hubo una serie de notas de prensa en el Cape Argus, que era el principal periódico de, de, de la ciudad del Cabo, pero ahí se quedó todo muerto y nunca se volvió a saber más. Luego ya posteriormente ha había alguna expedición más, pero ya sin poco interés y nunca expresamente dedicadas a la búsqueda de, de plesiosaurios. Pero que si hubiera continuado con la intensidad que lo estaban haciendo, desde luego si sí. había algo lo hubieran encontrado. Lo Son muy que... metódicos los alemanes. A lo mejor tenemos que hacer expedición. Hasta aquí los fósiles vivientes. Nos vamos a descubrir a Nezi y a ese jet y hombre de las nieves que dicen que existe después de esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros. Una de las cosas que llaman la atención acerca de los monstruos del lago Ness es que cientos de testigos oculares están en desacuerdo con respecto a sus costumbres y apariciones. Para algunos es como una anguila gigante, otros solo han visto una extraña joroba, otros un largo cuello y muy pocos lo han visto bastante tiempo tal cantidad de diversas opiniones ha hecho que el monstruo del lago Ness se haya convertido en un hazmerreír internacional pero puede que solo se rían los escépticos Tim Dinsdale trabaja como ingeniero aeronáutico y en sus horas libres es un experto en el misterio Nessie en una ocasión, tras seis días de búsqueda finalmente se encontró en el lugar y hora adecuados el 23 de abril de 1960, me encontraba muy temprano en el extremo occidental del Lagonés. Estaba mirando y de pronto vi un extraño objeto a unos dos tercios de la otra orilla. No estaba muy cerca, pero era una cosa enorme. Me parecía como el lomo de un inmenso animal, y tenía una joroba, algo así como la de un búfalo africano. Y pensé, ¿qué será? Mientras El monstruo del lago Ness es quizá el mayor ejemplo de estos animales misteriosos. Mucho se ha escrito acerca de él. Últimamente muchos testigos afirman haberle visto, incluso fotografiado. ...o casi antes ya de, de, del monstruo del lagonés... ...decís que sí existe... Eh, ...por lo hay bastantes pruebas de que... ...hombre, desde luego es el más estudiado, eso es cierto... Eh, ...entre otras cosas porque... ...está en Europa, en concreto está en Escocia... ...y gracias a eso, pues bueno... ...se, se lo han tomado más en serio en todos nuestros científicos, porque no tienen que irse a las selvas ecuatorianas para, para intentar descubrir un ser parecido, sino que los tienen prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, ha he hecho todo tipo de estudios, y la verdad es que hasta ahora, las pruebas encontradas, y estamos hablando de pruebas de hace muy pocos años, en eh, ningún caso se ha podido desmentir que no existe, y tampoco se ha encontrado la prueba definitiva que existe. Sí uh -huh. Se sabe que hay una serie de, de cavidades que conectan el lago Ness, con otro tipo de, de, de lagos subterráneos es decir, que al final tiene una salida al mar entonces que posiblemente gracias a, a esa posibilidad eh, este supuesto monstruo o monstruos eh, si existe pues sí se puede camuflar y por eso con el sonar nunca se le ha podido llegar a detectar pero sí a través de este tipo de, serie, de, de técnicas de ultrasonido, de sonar se ha descubierto eh, como mm, grandes masas de tejido viviente que se desplazan ¿no? incluso hay una fotografía como una especie de aleta eh, extrañísima que consideran que puede ser una aleta de, del plesiosaurio la verdad es que cuando se habla del monstruo del lago Ness habría que hacer como dos claras eh, referencias, por un lado es el mito que siempre ha existido el mito la leyenda de que había un, un ser extraño en ese lago y la evidencia, las pruebas mmm, ya bastante fotográficas y bastante eh, testimoniales que solo empiezan a partir de, de, los, de los años 30, de 1930 en adelante, ¿no? Mm. Pero anteriormente se hablaba, ¿no?, de, de un monstruito del lago de Nés y tal, pero sí se habla de seres mitológicos que lo habitaban, ¿no? Incluso dentro de las leyendas... De, de la zona, se decía que Salcolumbano tuvo que luchar con un monstruo acuático en el lago Ness y después hablaba del Kelpi que era pues, un ser eh, mitológico muy rayano a, lo, a los elementales que era mitad hombre mitad caballo que eh, se suponía habitaba en esos lugares como explicación a las desapariciones de, pues, de nadadores o de pequeños barcos que al final desaparecían entonces no lo asociaban al monstruo de Lagones sino al kelpie que es un monstruito una especie de, de elemental pero solo de muy local de esas, de esas latitudes no a partir de 1930 donde empieza a haber ya testimonios gráficos ya se empieza a achacar al, al monstruo de Lagones como plesiosaurio precisamente por la forma que se le ha visto desde este tipo de jorobas y estos este cuello estilizado que de vez en cuando salía salía a la superficie Sí, yo he la... La... sí yo te iba a preguntar porque eh, hablamos antes al micrófono cerrado mientras estaba la introducción de una película en la que alguien está Sí, sí, sí, es lo que va a explicar sí, ahora. De hecho, no. la primera fotografía que existe del monstruo lagonés, la toma en abril de 1934, un médico, Robert Kenneth Wilson, que se encontraba en la orilla, la tomó desde una altura bastante buena. Es una fotografía muy clara, que hay evidencias de que no es un truco. Es decir, puede que sea un muñeco, pero de luego la fotografía no está trucada. Es uh -huh. decir, eso es un, un factor importante, porque ya tendría que haber una historia de montaje detrás. De hecho, además es muy curioso, porque unos meses después, un, un estudiante inglés, que se llamaba Arthur Grant, ...lo había visto, decir, de una inscripción completa que fue recogida en la prensa local... ...y eso echó por tiempo, de, bueno, destrozó totalmente el argumento que había hecho a su vez otra persona... ...de que había sido él quien se había inventado toda la historia del Mosul Lagonés... ...es decir, el, el tema es que ya por primera vez ponían un obstáculo muy serio al, a la fabulación... ...es decir, si eso era simplemente una fábula, ahí alguien estaba trabajando demasiado para que lo fuera en serio podía mm. ser muy interesante a efectos turísticos y tal pero la verdad es que es difícil no, yo lo que hablaba era del famosísimo accidente de que tuvo Donald Campbell Donald Campbell que había batido el récord del mundo de velocidad en el kilómetro lanzado mm, era un, un gran piloto de pruebas y que probando bueno, hacía unas pruebas de velocidad sobre las aguas del lago mm, en una filmación eran pruebas filmadas una película que Televisión Española ha pasado varias veces y es impresionante sí, sí. en pleno lago en una zona de aguas tranquilas su lancha motora choca con algo a que una lan motora choque con algo en la forma que cho grande, que sale volando por los Aires, hace explosión, y que sale totalmente, quedado totalmente destrozadas y de hecho él murió. Eh, la cámara registra perfectamente además se ve en la secuencia, que lo que hace es que la, la, el bote bueno el bote es una especie de lancha motora muy de alta velocidad, quien la conozca sabe que son muy livianas, choca con una sombra negra que en ese momento se encuentra allí. Entonces, para chocar con algo, decir, en, el, en, el monstruo, en el lago Anessa hay, hay peces, eh, obviamente, decir, pero ahí se trata traba un objeto de un tamaño considerable. Entonces, esas son las dos pruebas más conocidas que hay. Todas las demás pruebas que han aparecido posteriormente no son concluyentes ni demuestran nada. Eh, investigaciones muy serias que ha hecho universidades británicas el propio gobierno inglés o, bueno, perdón, propio gobierno del Reino Unido no han llegado tampoco a ninguna conclusión clara. Pero por igual que decía Jesús, las que se han hecho al contrario tampoco consiguen demostrar que las dos pruebas a favor sean falsas si es una situación de impas desde hace mucho tiempo, en lo cual no se haya ninguna conclusión la ventaja es que en embargo que tiene Lagones que como está tan cerca cada cierto tiempo sale alguna noticia por ejemplo hay alguno que pasa por allí y decide hacer una pequeña investigación con materiales cada vez más modernos más avanzados y más técnicos en tanto que el caso que contaba antes de, de los lagos siberianos que tienen en cambio unas pruebas científicas muy curiosas nadie se molesta en ellos porque hombre a ver quién paga una expedición ha dado como está Rusia para irse a buscar monstruos de, de, de hace 60 millones de años o me dicen que sí está loco entonces ese es el problema es decir que teniéndolo tan cerca lo que se hace en el lago Onés no consigue nada y donde se puede tener mejor está tan lejos es tan difícil es tan incómodo que era ese que le ocurriría allí hacerlo. A puerta ahora se abre para tratar de descubrir Pruebas de otro mito Otro hombre, otro ser Desconocido que es el Yeti en unos sitios El Bigfoot en otros eh, existen el abominable hombre de las neves El pies grande Hay... Abominables existen sí, Y no solamente las neves No solamente la nieve, la <risa> las neves no Sí la verdad es que lógicamente en esto nunca nos podemos pronunciar de forma rotunda por lo menos hasta ahora en que si existe o no existe. Eh, si sí hay una serie de pruebas que por deducción lógica eh, nos llega a la conclusión que, que sí hay algo que por lo menos o intentan imitar las huellas de un hombre lobo de un hombre lobo, digo, de un hombre mono gigantesco que va dejando huellas de 33 y tres centímetros de, de largo y con lo cual será un montaje muy costoso alguien que se encargue de hacer esto para que después haya otra serie de, de científicos e investigadores que vayan fotografiando eso o realmente pues estamos eh, ante la presencia de, de una raza posiblemente casi extinguida de seres o bien de no catalogados por la ciencia o bien, como dicen en algunos casos pues de descendientes del hombre de Nardeltan, que se supone que desapareció hace 35.000 años, ¿no? Respecto al Yeti, estaría dentro de cuando hablamos de hombres salvajes el Yeti estaría en de una pequeña categoría de los hombres salvajes no todos son iguales, este sería el abominable hombre de las nieves porque su pelo es blanco y, y, y frecuenta precisamente eh, cumbres donde la nieve pues es perpetua a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces, el Yeti casi seguro no sería ningún descendiente de, de homínido por ahí desaparecido, sino que sería un tipo de, de raza todavía por, bueno, pues por catalogar por la ciencia, posiblemente con rasgos iniescos que ya veremos ya veremos a ver las de, los descubrimientos posteriores. Esta profecía que dice que posiblemente pues, en el 96 tengamos más datos, porque hay inspecciones muy serias, por lo menos en, en dos o tres líneas de investigación que están convergiendo en el mismo lugar, y por lo tanto pues muy mala suerte tendrían que tener para que no apareciera algún dato de estos... Y hasta tal punto que trata que, que el Yeti, lo digo como anécdota, pues se lo preguntaron una vez al Dalai Lama qué opinaba, si realmente él pensaba que, que el Yeti existía. Y entonces eh, el Dalai Lama, curiosamente, para el que se lo preguntó, pues el periodista estaba buscando precisamente una respuesta sensacionalista, pues el Dalai Lama dijo que no, que él no quería en el Yeti, que eso posiblemente fuera todo un montaje, que sería un posiblemente un hombre de gran tamaño que vivía por las cumbres, pero que en ningún caso era como, como el animal que, que se supone que se estaba buscando de hecho Edmund, Edmund Hillary que ya sabéis que fue el, bueno, el primero llegó a Leveres en el año 1953 pues él estaba convencido que el Yeti existía y empezó a, bueno, pues a partir de ese año a crear una serie de, bueno, pues de expectativas ¿no? alrededor de, de esta posibilidad de la existencia del Yeti de hecho iba asesorado por Tenzin que era en fin, el Serpa que subió con él a, a Leveres y a través de, de, de Tenshin y de, bueno, pues un poco de la etnia de los serpas, pues eh, hicieron, pues me parece que dos o tres eh, exploraciones al, al Himalaya, en general, donde se supone que estaba, que estaba el Yeti, al final se vinieron con las manos vacías, sí consiguieron una, lo que supone que era el cuero cabelludo del Yeti, una especie de, que lo llaman scalp, que era, bueno, pues una especie de, de forma cónica, que supone que era la, la parte de, de la cabeza, el Yeti sí. tiene forma cónica, Pero cuando llegó él muy, muy ufano, y muy orgulloso de la prueba casi irrefutable, de que por lo menos al Yeti Vigo no lo había encontrado, pero se si había encontrado estos scalps en algunos monasterios tibetanos, pues realmente le, le echaron para atrás la, su, su prueba irrefutable porque vieron que era todo un montaje, era una, una burda falsificación de una especie pues, de, de, de coraza, ¿no? de, de scalp cónico pero hecho con, con un pelo, me parece que era de Jack que se había demostrado perfectamente que no tenía nada que ver con ningún animal desconocido sino totalmente conocido que son los Jack pero eso no significa que no exista exactamente, eso simplemente significa que fue un fracaso de la expedición de Hillary pero otras expediciones posteriores sí han traído testimonios eh, bueno, hasta el punto, eh, incluso citando a un español que es César Pérez de Tudela que, que ya sabéis que conoce muy bien aquella zona porque en bastantes ocasiones ha, ha subido a estos picos altos que están por encima de los 8.000 metros en el Himalaya y él personalmente no lo ha visto pero sí conoce testimonios directos de personas que aseguran le aseguran a él y eso lo ha reflejado en un libro que ha publicado hace muy poquito le aseguran que han visto al Yeti Dispacio en blanco Y eso es precisamente lo que ocurrió en una tarde de 1977 en el lugar más lejano posible del lago Ness en las costas de Nueva Zelanda Los tripulantes se enzarzaron en una controversia y pronto fueron interrogados acerca de su extraña captura Sus dibujos sugerían las dimensiones del ser misterioso la rápida desintegración de aquella criatura se deshicieron de sus restos en alta mar pero tomaron varias fotografías peso 1800 kilos longitud 9,8 metros capturado a 270 metros de profundidad uno de los miembros de la tripulación guardó un trozo de la aleta superior y los expertos no pudieron identificarla ¿Qué era? Los retratos robot muestran a un animal diferente a todos cuantos conoce la ciencia. Otro ejemplo. Por casualidad se pesca un extraño animal es una especie desconocida para los científicos de nuestro tiempo un misterio que sirve para probar seguir teniendo dudas de que existe mucho más en este planeta de lo que conocemos seguiremos hablando de ello junto a nuestros invitados Otro ser extraño que se pesca en el mar Del cual vamos a hacer mínima referencia Seguramente os que emplazar para otro programa Para hablar de esos seres que existen ahí desconocidos Porque hemos dejado muchas cosas en el tintero Del Bigfoot, Jetty y esos hombres por ahí misteriosos Calamares extraños eh, ¿Qué tipo de cosas puede haber en las profundidades del mar? Quizá <coughs> el elemento más desconocido De nuestro planeta de eso, Es decir, el elemento donde más criaturas desconocidas haya pues el elemento seguro es en el fondo del mar Es porque hasta ahí todavía El hombre pues no ha llegado O no lo, no lo ha explorado conveniente entonces lógicamente a partir de, del momento que se empiecen a, pues, a patentar este tipo de batiscafos ya más sofisticados pues bueno, se empezarán a descubrir de todo tipo ¿no? entonces eh, dentro de los animales de estos prehistóricos que, que tienen fama de, de míticos pues hay un nombre un poco genérico que les abarca, que serían los Kraken aunque eh, el Kraken casi siempre se está denominando más a una rama de los cefalópodos gigantescos no calamares y pulpos pero por extensión eh, Kraken se llama todo monstruo marino ¿no? a pesar de que habría que hacer dos, dos distinciones que serían este tipo de cefalópodos gigantes que existen y esos han descubierto y se están y cada vez caen más en las redes de los pescadores de lo que son las serpientes de mar ¿no? que entraría un poco dentro de los presosorios que, que habíamos comentado antes eh, entonces eh, enfocado así el Kraken pues es conocido pues ya de desde los escritos de Plinio en el siglo I después de Cristo hasta, bueno, o Magnus, por lo que era un arzobispo de Suecia por lo refleja en un libro que publicó en el año 1555 y cada, cada dos por tres ha ido apareciendo alguna referencia de estas en, en libros o bien en la prensa hasta tal punto que sin irnos más lejos en la costa norte de la isla de Tenerife eh al final del siglo pasado, me parece que fue en concreto en 1869, un navío francés eh, llamado el Alectón, pues se eh, topó con un kraken y bueno, al final eh, lo tuvieron que lo, lo mataron a, a base de cañonazos, porque con los arpones fue imposible, debe que una piel tan dura que no que no penetraba, pero a base de cañonazos lo mataron. Eh, comentan porque bueno una vez que lo subieron a la superficie hicieron una serie de ediciones bueno el ojo ya sea habló el ojo que tenía 10 centímetros el ojo y lo que eran los tentáculos con el cuerpo pues llegaban hasta 50 metros ¿no? entonces ya te puedes imaginar lo exagerado que era que al final lo tuvieron que tirar al agua porque realmente se descomponen este tipo de, de cuerpos y el testimonio como no pudieron aportar ningún tipo de prueba pues el testimonio fue oral y entonces les creyeron o no lo escribieron el hecho es que pasó a las referencias pero es que Hablando de Tenerife, hasta hace muy poco también se ha descubierto también una especie de cefalopodo gigantesco, una especie de Kraken de menor tamaño, por supuesto, que se, que se descubrió en 1869, pero también, curiosamente, en una zona, en un agua, en, en aguas eh, geográficamente muy similares a donde se encontró eh, por el navío eh, francés en el, en el siglo pasado. También en Canarias. También en Canarias, en el norte de Tenerife, norte Tenerife. Tenerife ¿no? también, ¿no? También un cefalopodo gigante, estaba de menos envergadura, no de, si no recuerdo mal, estaba entre los 15 y los 20 metros pero bueno que ya, ya de por sí es una, es una longitud considerable Y, y ahí sí existen fotografías existen fotografías que fueron publicadas en su momento en, el, en los diarios locales de allí no entonces bueno, eso parece que es incuestionable la asistencia de estos kraken actuales no, de, de, de hecho el, el tema de los de calamales gigantes a los que me refería al principio es ahora ya se trata por simplemente de coger uno vivo o si no vivo por lo menos poder conservarle por lo menos para elaborar un análisis porque el problema es que aunque viven una profundidad en las cuales las, las redes deriva de los pescadores sobre todo japoneses porque donde más aparece donde más constancia de su presencia es en las aguas del Pacífico, pues nunca se consigo capturar uno en las suficientes buenas condiciones como para poder luego exhibirlo durante un tiempo, o analizarlo en universidades, centros de estudio, etcétera. Morfológicamente y desde el punto de vista biológico se conocen a la perfección, es decir, pura y simplemente con lo que han encontrado ya tienen datos de sobra para cualquier, eh, para cualquier tipo de prueba o investigación o incluso clasificación, si decir, un hombre científico conocido sin mayor problema. Pero lo que no se sabe es que existen una o dos variantes, es decir, la media más o menos está entre los 3 y los 15 metros de lo que se ha encontrado por lo menos en estómagos de cachalotes, capturados por bañereos japoneses, etcétera Y la zona central, es decir, donde se estima ahora mismo que existe una mayor concentración al parecer de ellos, es en, la, en el área del Pacífico que rodea las, las Islas Kukitonga que eso donde ahora mismo los gobiernos de japón y Estados Unidos están haciendo serios intentos para, para capturar uno en condiciones y es donde se encontró el que te refería anteriormente que se considera que es el mayor de todos porque por la longitud de los tentáculos se calculó que tenemos unos 53 metros que es una verdadera barbaridad y frente a la media de 13-15 habitual por lo que hace lo que ha hecho sospechar que puede que existan dos variantes una especie de, de calamar más pequeño 13 metros que no está mal y una y una variante ya de unos 30 40 que es una especie de variante gigantesca que hay que vivir en unas profundidades algo mayores, por lo menos por debajo de las radios normales de penetración incluso de los submarinos nucleares es decir, zonas ya semiavisales en las cuales hay que llegar con batizcafos de alta profundidad o con naves muy especializadas dejamos el mar y vamos a seguir en tierra buscando a esas almas, eh, según los rusos, al Bigfoot, etc. Y nos llega una pregunta de David de es que dice, ¿dónde catalogaríais a personajes como Spring Headed, Jack de Londres o como el que se vio en febrero pasado en La Cañada, en Ávila? ¿Habéis encontrado testimonios del Bigfoot en España? Vamos a ver, aquí quiero, para que los oyentes también se centren, aclarar una cosa que es muy importante. Los casos que se están citando ahí forman, en cierto modo, lo que un escritor norteamericano muy conocido de los temas de lo, de lo mágico lo o lo sobrenatural denomina los imposibles es lo que se refería a Jesús antes, es, decir, es lo que se llaman áreas de incursión es decir, zonas en las que durante determinados momentos, por unas condiciones que no conocemos se producen todo tipo de fenómenos sobrenaturales, pero de todo tipo es decir, apariciones ovni, apariciones marianas, es decir, enanos, duendes, gnomos, polterays todo junto en un radio de a lo mejor 40 o 50 kilómetros durante un tiempo un mes, dos meses, tres meses, un año y luego desaparece eso entra dentro de unos campos de estudio absolutamente distintos a los de la criptozoología no existen propiamente, aunque ahora Jesús se cree os cuenta un caso gallego de hace muy poco, que teóricamente, si se ve de una manera lógica, aparentemente parece un caso de criptozoología en España, de búsqueda de seres humanos, de homínidos desconocidos, Pero que en realidad yo no, lo, yo no lo clasificaría así Yo no considero, por lo personalmente No sé, mi compañero Yo no considero que existan casos de, de homínidos perdidos en España Hay miles de leyendas La osa de Andalas, los ojáncaras Las Anja, las eh, ojáncaras, solamente Cantabria Por ejemplo Los vasajón del País Vasco es decir, Este todo tipo de leyendas de homínidos y de hombres bestias en España Muchísimas Hasta el punto que probablemente existiera un grupo reducido De este tipo de homínidos Hasta tiempos, si no históricos, al menos que la presencia humana estaba ya muy consolidada en nuestro territorio. Voy a poner ejemplo que, que recogía Miguel Seguín, ¿no? que es uno de los grandes expertos españoles de estos temas, en un artículo que se publicó hace relativamente poco tiempo en la revista Año Cero, y donde hacía mención de unas cuevas situadas en el País Vasco francés, en las cuales aparece representada una cacería, una cacería en pinturas, en la cual los seres humanos, los sapiens, decir, nosotros, o nuestros antepasados, cazan animales y también un grupo de homínidos. Uh -huh. ese grupo de homínidos pueden ser neandertales que si eso es cierto que existía presencia de ellos cuando se pintaron los dibujos tenían mm, persistencia o al menos habitaban nuestro continente en la zona occidental hace unos 10.000 años 10.000, 15.000 años que son entre 15.000 y 20.000 más de lo que teóricamente se les da como su supervivencia máxima. Mm -hmm. sí, se supone que el hombre de Leonardo del caso ha desaparecido hace 35.000 años. Solo con, eso, solo con eso ya quedarían huellas bastante claras de que su persistencia en el occidente europeo llegó hasta tiempo relativamente recientes. Incluso incluso investigadores absolutamente científicos y muy escépticos de los temas sobrenaturales o mágicos como Adriano García Lomas, Haciendo los análisis en Santander Estudios sobre el mito de la osa de Andara Que es un famoso mito de una especie de mujer De las cuevas y las montañas Llegaba a la conclusión de que probablemente se trataba De los últimos grupos dominidos, es decir, de dominidos De seres humanos no sapiens O de hombres al fin y al cabo De otro tipo ya de meséner de Tarenses O cualquiera de las variantes posibles Que pervivieron en las regiones del norte de España En las zonas de montañas aisladas Hasta tiempos muy recientes uh -huh. En cuanto a las apariciones de, de hombres velludos o seres extraños que se producen hoy en día, yo las asimilaría al mismo grupo de apariciones de cualquier otra cosa que se dan. Y entran dentro de un tema absolutamente distinto, del que tú mismo has dicho que probablemente hablaremos dentro de una semana, que es un tema muy muy extraño. Si queréis, Jesús, os da unos datos sobre Galicia. Yo no sé si dejarte que me de datos o pasar directamente a irnos a las estepas rusas y vale. a si esos lugares a buscar a bueno, esos hombres... Antes, de, que, antes de, de centrar el tema hay que distinguir que, Debido a que los encuentros con homínidos son muy variados, de muy, de muy diverso tipo y en lugares geográficamente muy distantes, los antropólogos, ya antropólogos oficiales, oficiales, han intentado realizar una especie de clasificación. Entonces la clasificación, la más conocida la realizó el Centro Nacional de Investigaciones Científicas francés, que estableció una serie de alguna agrupación de los tipos de homínidos que se encontraban, en la ellos clasificó con una serie de números X1, X2, etcétera, en los cuales lo que pretendía no solamente era distinguir cuál es la tipología de los seres que se veían, es decir, de, dos, de más de dos metros de menos de dos metros, peludos, no peludos de uno cincuenta, es decir, lo que era el aspecto físico sino el asociarlo a posibles homínidos a los cuales podían pertenecer, es decir pitecántropos, gigantopitecus, neandertalenses, según las características que aparentemente ofrecían. Es decir, desde el aspecto físico, cuál era la coloración de su pelo, desde cuál era su altura, cuál era su tamaño, hasta aspectos puramente antropológicos. Es decir, qué tipo de acciones estaban realizando, qué tipo de utensilios o herramientas manejan, dónde se supone que se ocultan, cómo viven. Entonces, en función de eso, existe un libro estupendo, pero yo creo que no está traducido al castellano, que se llama... Las bestias humanas de África del doctor Bernard Hobelmans que establece un análisis casi para mí, es decir, completísimo de las posibles subsistencias de seres humanos de, perdón, de homínidos no sapiens en el continente africano hasta tiempos recientes, es estoy hasta, hasta hoy mismo mucho más mucho más que decir tiene esto en las regiones en las cuales la presencia de homínidos es algo que forma parte de que no solo de folclore hasta el paisaje Ahora dejamos con la invitación a seguir escuchando radio, un poquito de nuestra mejor música y con nuestros deseos de que la magia os acompañe y nos faltéis a la cita de mañana.